www.glazerindumentaria.com.ar En Facebook, Glazer Indumentaria. En Twitter, arroba Glazer Sports. Fin del espacio publicitario. Argentina, 570. Bueno, continuamos en este programa de esto que es uno contra uno. Estamos con Jessica, con Noelia, con Franco, con Santiago, con María. Ahí escuchando y siguiéndonos atentamente a través de, de internet, y ya tenemos al turquito Diego Vergara, que está conectado con nosotros. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo eras? Buen día. ¿Cómo te va, Fabi, y a toda la mesa, y a todos los muchachos y muchachas? ¿Cómo andan? Bueno, estamos con más muchachas que muchachos hoy, ¿eh? Así que... Es, <risa> bueno, es... está bien, está bien. Compiando el cupo femenino, muy bien, muy bien, Nos están invadiendo, nos están invadiendo, ¿eh? <risa> Y viste como cuando hay mujeres lo que pasa, terminamos diciendo sí querida, nada más Después... Sí, bueno, no, pero está bien, mientras, mientras sea buena gente, todo bien, Fabio, ¿no? Sí, eh, claro, claro, claro. Prefiero, que, eh. prefiero decir sí querida este <risa> Bueno, Turquito, contanos cómo, cómo te fue el viernes ¿no? en la mediación este Recordemos que te habían mandado una carta para presentarte la mediación la sesión de clubes. Estuvo presente el doctor Daniel Bolagnet, estuvo presente contigo el doctor Cody Montesano. Eh, bueno, contanos hasta donde puedas contar, porque sabemos que hay un secreto de confidencialidad y, y no queremos invadir ese terreno, pero hasta donde puedas contarnos, contanos cómo te fue con eso y qué pasó. Bueno, eh... En principio, eh, muchísimas gracias por el interés a, a muchos colegas eh, que inclusive hasta se han acercado hasta el lugar, como Antonio, que bueno ya sabemos de su fanatismo por el básquetbol y como todos, nos interesa cada vez que suceden hechos que involucran al periodismo. En este caso, él no es periodista puntualmente, me lo ha dicho siempre, pero siempre es bueno sentirse a, acompañado y, y sentirse... Apoyado la instancia que no es agradable porque recordamos que yo recibí una carta eh, que tiene que ver con una mediación por daños y perjuicios eh, sobre la sesión de clubes de básquetbol desde sí. mi persona. Eso lo, no tengo problemas en decirlo porque lo que sucedió realmente es eh, durante una hora cuarenta, que fue lo que duró la mediación, eh, se dieron las explicaciones del caso, eh, tanto de una parte como de otra. Es cierto, no puedo dar... Eh, los los detalles que, que tienen que ver con este... No es secreto, sino que es un convenio de partes Donde los dos abogados se ponen de acuerdo La mediadora enfrente Y en este caso yo, uno de los involucrados eh, Nos dijimos las cosas que tenían que ver con el tema eh, Por suerte tuve la, la posibilidad de, ex, de expresarme libremente Y pude dar las explicaciones con muchísimos argumentos eh, Por eso digo con lujo de detalles, eso uno lo dejó muy tranquilo porque de ahora más, bueno, cada una de las partes tomará lo que tengan que tomar y lo que tengan que hacer. Eh, esto no me prohíbe a mí de seguir hablando de las cuestiones que a uno lo incomodan o de las claro. cosas que por allí uno no coincide o no comparte. Eh, quedó más que aclarado que no se trata de algo personalizado, por lo menos de mi parte. Lo que sí dejé aclarado es que Si la intención de una de las partes es el diálogo, eh, realzar el, el, el bastión del pluralismo, me parece que enviando cartas de este, en este tenor no es el canal adecuado. Eh, creo que a ningún periodista le, le gusta, y sobre todo a mí que me toca ir de un poco lejos, eh, perder un día de, de laburo eh, por una cuestión que podría haberse solucionado de otra manera y no con una carta. Esto quedó muy claro. Y en eso coincidimos con el doctor Daniel Mulaní que estuvo la diferencia de, aparte de entrar en este terreno estrictamente legal, pudimos hablar de persona a persona y de hombre a hombre, como corresponde. Y como a mí me hubiese gustado, ¿no? Porque, en definitiva, y, y no no faltando el respeto, ni, ni mucho menos dejando de, de, de, dejando de considerar este secreto de confidencialidad y este acuerdo vale. que hemos hecho... Este, ...pude hablar, pero frente de un abogado que representa una institución... ...a mí me hubiese encantado hablar con un dirigente, ¿no?... ...porque se trata de la Liga Nacional, o sea, yo termino hablando de Liga Nacional... ...adelante de un abogado, ¿no?... ...pero bueno, que cada uno saque las conclusiones que tenga que sacar... ...y que haya tomado nota de lo que habría que tomar nota... ...yo te, tuve la gratísima oportunidad, Fabi, de, de poder expresarme y argumentar... ...cada una de las cosas que se puso en la mesa... Y, y bueno, creo que lo más saludable de todo, yo quiero crear esto porque sé que hay algunos que no entienden todavía lo que es el diálogo o no entienden lo que es el pluralismo, eh, acá no es que el turco belgaro va, va va a dejar de pensar eh, de una manera o de otra, se trata de que a mí me llega una carta, eh, claro. que supuestamente yo provoco un daño o provoco un perjuicio, cuando en verdad debería haber otros canales u otras herramientas a utilizar para llegar al diálogo. Eh, me parece que queda claro que, de una de las partes, no es la mejor forma, no es el mejor método, creo que lo has dicho vos también, más de una oportunidad, si yo tuve que ir hasta Buenos Aires, yo, como hubiese sido otra persona, eh, si tuve que ir a Buenos Aires, hablar como hablé, expresarme a una hora cuarenta, ¿y esto sirve de algo a futuro? para que de, Para que dejemos las cartitas de lado y nos pongamos a hablar toda la pata de la mesa de la liga, bienvenido sea, pero no por Diego Vergara Fabi eh, sí, argentino. sí porque ¿verdad? ahora tienen que, ahora tiene, ahora tiene que darse la situación con los dos jugadores que si bien arreglaron todo de palabra o por lo menos tuvieron un primer este, avance, no arreglaron nada, pero si bien tuvieron un primer avance de palabra habló a Luati y sobre todo a Luati, sí. creo que el todavía no habló, sí. digo tampoco es, este, Está bien que, que eso pase, ¿no? Eso es. No, pero aparte, Fabi, eh, y en esto coincidíamos eh, fuera de todo micrófono y fuera de todo acuerdo, eh, yo no creo que la idea de la conducción actual sea que, que estemos todos mudos y, y que nadie pueda hablar. Creo que no es la idea. Y, si, y, no, y de siempre... ser así no está bien. Y, y, y, no, y no está bien en ningún rubro no poder hablar o no poder expresarse. Si nadie le falta respeto a nadie... O, o si nadie entra en los terrenos personales, creo que cualquiera puede hablar. Lo que pasa es que acá se ha generado un cierto temor por por acciones que no suman, por acciones que son ne negativas totalmente, no buscaron los canales que corresponden, y bueno, pasan estas cosas, pero claro. yo no creo que sea, reitero, la, la idea de los componentes del básquetbol que todos estemos mudos. Porque si no, no sirve no, para sí, nada, sí, Fabi. Sí, no, sí, es eh, sí. un, un teléfono totalmente descompuesto. Sí, claro. eh No, que no no quiero decirte esto porque tengo miedo que pase lo otro. Bueno, a las pruebas está. Yo tuve que ir a Buenos Aires, a hacerme 600 kilómetros, perder un día de mi laburo, después venir acá y justificarlo para qué fui, eh, dar explicaciones a todo el mundo. Y, y, y no tengo ningún problema en hacerlo, porque es parte de lo que yo quiero, que es que la liga esté mejor. En este caso a mí me toca el TNA que esté mejor que, que nos escuchen que creo que me me parece que es lo más positivo después cada uno reitero con su conciencia con su reflexión interna y con lo que tenga que hacer pero si de esto sirvió de algo Fabi bienvenido sí. sea pero yo no me creo ni San Martín ni el más guapo ni el más eh, digamos que la en la jerga como el que la tiene viste eh no sí. yo no no no me creo eso ni para nada yo simplemente cumplí con el deber de la justicia, que me convocó, y ahí fui. Esto no quita de que no me agrade, de que no pueda decirlo, ¿por qué? Sí, sí. Porque coincidimos que no es la manera. Con cartas no, con diálogo sí. Está muy bien, está muy bien. En definitiva entonces sacaron las diferencias, este, se pusieron de acuerdo, uh -huh. este, y sellaron un, un un pacto entre las dos partes. Y, y bueno, no pasó a, a mayores, no pasó más no, de eso. No, no, no, el, el acuerdo es que a partir de ahora las partes se van a comprometer a, a bueno a mejorar los canales de, de diálogo. Para eso tiene que haber predisposición de todas las partes. Y uno espera, por eso reitero, que esto sirva. Eh, obviamente, si te lo tuve que hacer yo, bárbaro, pero yo lo hago por el bien común. A mí una vez, eh, bueno, vos fuiste parte de tantas charlas que hemos tenido, pero... Yo no dejo de, de tener en cuenta la, las palabras del querido ya fallecido Osvaldo Orcasita que una vez me dijo, turco siempre hay que pensar en el bien común eh, y el bien común depende de todos nosotros. Y ese bien común es el que uno persigue que la liga siga bien, que la cuidemos y si a veces hay que criticar algunas cosas para cuidarlo, bueno, eh, se, serán lo suficientemente pluralistas aquellos que dicen que con la libertad se logran muchas cosas. Bueno creo que uno trata de contribuir desde ese lado. Si después no se toman cuenta, no, Fabiano, si no nos escuchan, es otra cuestión, que va claro, aparte, claro. pero eh, a mí me enseñaron eh, los grandes maestros del periodismo de básquetbol, como Miguel Romano, como vos, como David, que acá hay que ir por el bien común. Que no lo entienda así, bueno, como digo yo siempre, el que no lo entiende así, se lo pierde. Turco, bueno, queríamos ver cómo te había ido, te agradecemos muchísimo el contacto. Este... ...seguramente nos estaremos cruzando en algún partido... ...así que... ...que sí. tengas una buena temporada para vos y para todo tu equipo... ¿eh? ...dale, y te agradezco a vos... Eh, ...públicamente porque... Tú, ...tuviste la diferencia ...más allá que la relación es buena siempre... ...pero es bueno tener un apoyo... ...tan agradable de un tipo que sabe... ...que recorrió mucho el TNA... ...porque vos lo sabés a esto... Eh, mi, ...mi único pedido es que... ...volvamos a los días normales del básquet... ...porque me, me parece que el que más se perjudica... ...es el público y en definitiva, los clubes, que son los que realmente tienen que pagar cosas que por ahí le, le, le cuestan mucho. Entonces, eso es una forma de cuidar también, advertir esta situación. Así que es un solo mensaje para el bien común de todos y, y agradeciéndote ya a vos y a todo tu equipo, ¿sí? Abrazo enorme. Dale, abrazo. Chau, campeón, chau. Bueno, el turco este Diego Obregara, el hombre eh, perdón, de la red de Santa Fe, este, pasó por los micrófonos de, de uno contra uno contándonos acerca de cómo le había ido el viernes en la mediación que tuvo que hacer ahí cerquita de la